La especulación de los grandes distribuidores de alimentos pone a los pequeños comerciantes entre la espada y la pared. Algunos piensan en cerrar sus puertas hasta que se tranquilicen los precios, como le contó a nuestro cronista de exteriores el verdulero Javier Pérez. Pero no es así, a veces uno se arriesga a abrir el negocio por que no es como uno por plata, siempre nuestras familias siempre ha hecho ya dijeron ahora, como que están analizando de cerrar los negocios hasta que pase el problema este, por lo menos porque no se puede conseguir mercadería barata, como quien como quien dice, a retrotraer a marco, no se puede conseguir. Estamos nosotros analizando el cerrar el negocio, no sé, para cada semanas capaz posiblemente, no se sabe exactamente, pero, y bueno, veremos qué hacemos hasta que pase el problema este. En los barrios populares se sufre el empoderamiento policial en el contexto de la cuarentena. Así lo resumió Fer Urdanis en su columna de cada jueves en la mañana quermesera. En esta cuarentena lo que vimos es que mientras unos son baleados, como el muchacho de pico, por salir a comprar pan, o como son los trabajadores que tienen que salir a changuear porque no tienen para comer, otros, los más privilegiados, son escoltados hacia sus casas cuando rompen la cuarentena, ¿no?, volviendo de Brasil. Mm. Eh, y esto es importante porque son estas situaciones de discriminación y violencia lo que llevan a, pr a profundizar el conflicto social. Profundizando así también la desigualdad social ¿no? entre nosotros, entre la gente. El fútbol también está paralizado y los clubes locales esperan el momento del regreso. Enzo Furch, mediocampista del Deportivo Winifreda, contó en Radio Cracia cómo vive en este momento. Creo que como el resto de, de los clubes de acá de La Pampa, porque... Eh, sin embargo a diferencia del fútbol nacional acá ya se había parado un fin de semana antes ya nosotros habíamos parado también la actividad cuando se produjo todo eso así que eh, nada cada uno hace lo que puede en su casa y, y nada más que eso esperando que bueno que, que trate de volverse toda la normalidad lo antes posible pero bueno, antes que nada está primero el cuidado de la salud y todas esas cosas Con la excusa de la cuarentena general, Vero Maclean, conductora y productora de nuestro programa Desgenerades, trazó una parábola entre estos tiempos de encierro y la salida del closet. Y si nos metiéramos ahí en ese ropero imaginario, cerrémonos a, a estar ahí, ponerle que estamos en el lugar donde guardamos las remeras o las camisas, los pantalones, ¿no? nos, nos, nos pegan las partes en las cabezas, y mientras cerramos la puerta de ese ropero, nos acordamos... De, de esa frase tan dicha que es salir del closet, ¿no? Estar en el closet es como una cuarentena, pero acá sin límite de tiempo, porque podés estar en ese lugar infinitamente hasta que te mueras, o hasta que explotes, o hasta que un día tomes la decisión de enfrentar el rechazo, la burla, el abandono de muchas personas que querés, ¿no? Y decís, bueno, abro la puerta y salgo. Radio